Con nuestra compañera Mari Servino Porque hoy hay un programa especial En la programación de Radio Kermés Programa especial que tiene que ver con el Día de Acción por la Salud De las mujeres lesbianas, travestis y trans Mari, buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día Sebastián, para vos y para toda la audiencia Bueno, ¿qué nos podés contar eh, del programa especial de hoy? Bien, como todas y todos saben Nosotras, las, las, las mujeres y lesbianas que trabajamos en Radio Kermés, siempre para determinadas fechas que tienen que ver con nuestros derechos, eh, nos juntamos para hacer algún programa especial, justamente para visibilizar las problemáticas. ¿no? y En este caso, una vez más, nos juntamos ante la propuesta por este día tan especial, 28 de mayo, como vos decías, Día Global de la Acción por la Salud de las Mujeres desde Anas y Trans, y además también considerando que hoy, 28 de mayo, una vez más, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito presenta en el Congreso el nuevo proyecto del DAI y también en este día la campaña nacional cumple 14 años. Pero remontándonos al Día de Acción por la Salud de las Mujeres... Es una, esta, esta fecha se conmemora hace 32 años en propuesta de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos. Esa reunión que tuvieron las mujeres allá, en, como decía, en 1987, en Costa Rica. ¿Y qué pasó allí? Las mujeres vieron la necesidad de denunciar de alguna manera las insoportables tasas de mortalidad materna. Te estoy hablando de 32 años atrás. Uh -huh. Y si nos remontamos, 32 años atrás, comparándolo con la realidad de hoy, la verdad que no ha sido demasiadas las modificaciones en ese aspecto. Y entonces, bueno, ¿viste? Nosotras cuando nos juntamos y se van acercando estas fechas, pensamos, ¿y cómo lo podemos conmemorar? ¿Podemos estar contentas o celebrar algo en este día? La verdad que no. Más bien, acabamos siempre pensando en qué barreras, discriminaciones eh, en nuestra sociedad o en el mundo se siguen perpetuando en contra de nuestros derechos, ¿no? Porque la salud de las mujeres lesbianas y trans no está en la mesa política como prioridad de ningún partido político, como debería ser, ya que afecta la mitad de la población mundial, uh -huh. nada más y nada menos. Bueno, con todo eso, te imaginas que nosotras... Una vez más decidimos hacer un programa especial. Este, justo es día martes, el día en que sale el programa, nuestro programa Tu Tiempo Mujer, que hacemos con Anabel Brann y Nena Yanes. Así que nos hemos convocado todas las mujeres y lesbianas de Kermes, y vamos a hacer este programa especial uh -huh. en conmemoración con esta fecha. ¿Quiénes van a participar con ustedes, Mari, hoy a la tarde? Todas y todes. <ríe> va a estar eh, en el piso acompañándonos a Nabela y a Nina se van a sumar Cintia Alcaraz Verónica MacLennan y Sofía MacLennan va a estar en la actividad que hace el foro y, y Marea Insurgente en la universidad así que Sofía va a estar captando imágenes para las redes eh, la Colo A Silvana Staudinger también se acopla y en este caso va a ser de movilera. Ella debuta hoy como movilera del programa para traernos alguna entrevista desde la actividad de la universidad. Que está convocada y, a las 4 sí, de la tarde. A las 4 la empieza y bueno, más allá de que va a haber mesas, debates y ponencias, este, después hay un festival y después se culmina con un pañuelazo. Y Dagna Faiduti, que también es del grupo... Ella está siendo partícipe activa de la actividad en la universidad, así que, bueno, irá a aportar desde ese lugar. Sí. Pero bueno, estamos allí este, convocadas entonces para hacer un programa especial que tendrá entrevistas, eh, eh, contacto directo con la universidad y nada, esperando que la, la audiencia este, nos acompañe en la medida sí. de lo posible porque también pensamos que, que muchas y muchos estarán en la universidad en el día de hoy. Muy bien, bueno, hay mucha expectativa ¿no? con respecto a este proyecto, nuevo proyecto de ley presentado hoy. Así es, así es. Este, esto marca un poco toda la perseverancia y la lucha de la campaña. ¿no? Eh, por octava vez se presenta el proyecto, como bien decíamos, entonces en todo el país se va a estar este, convocando a una gran movilización con actividades festivales y demás, en apoyo justamente a este acto, un nuevo acto de la campaña que es la presentación nuevamente del proyecto de ley. Muy bien. Que nos, no tenemos demasiadas expectativas en que este año sea ni siquiera tratado. ¿Ni siquiera tratado? No, este año no. Este, este año no, este año es un año electoral, tenemos la misma gente en el Senado... Eh, por lo tanto, no hay un, una demasiada expectativa. Pero esto tiene que ver con un hecho político trascendente que es este, no dejar que esto se, se muera allí. Eh, al contrario, con mucho más efecto y acción, este, seguimos eh, redoblando las apuestas para que el aborto legal, seguro y gratuito sea ley. Eh, será más temprano que tarde. Eh, bueno, pondremos las expectativas eh, para el año que viene, pero de todas maneras las acciones y la lucha continúan, por supuesto. Y, y acá está visto como las mujeres de la campaña han decidido este día este, presentarlo nuevamente. Muy bien. Bueno, imperdible hoy a la tarde, programa especial. Imperdible. A Entonces la cinco. toda la audiencia convocada a acompañarnos desde el CELU, desde la radio, desde la web. Eh, porque va a ser un programa muy interesante. Gracias Mari, te mandamos Hasta... un abrazo grande y las escuchamos hoy a la tarde. Gracias, Sebastián. Un abrazo para todos allí. Hasta luego. Mari Servino en la mañana de Radio Kermés. Hoy, programa imperdible. En la programación de Kermés a las 5 de la tarde, Tu Tiempo Mujer, con un programa especial, con cobertura también de lo que esté sucediendo en las escalinatas de la Universidad de La Pampa, donde está la convocatoria para este martes. Pero en cuanto al programa especial, eh, un programa dedicado eh, al Día de Acción por la Salud de las Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, hoy 17 horas de 17 a 19 en el 106.1 con todas las compañeras de Radio Kermés y la conducción de Mari Servino. Como decía, la convocatoria hoy es a las 4 de la tarde en la ciudad de Santa Rosa, eh, a partir de las 16 horas en las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa. Eh, habrá actividades en toda la provincia, en Pico, General Hacha y, por supuesto, una gran movilización en Buenos Aires en el Congreso de la Nación. Pero quedándonos con lo que va a pasar por acá, eh, habrá presentaciones musicales también, donde van a participar Las Dogas, Claudia Lupardo, Rocío Sánchez y también se van a recibir donaciones de galletitas, cacao, leche, comida para meriendas destinadas a la Biblioteca Popular Teresa Pérez de El Barrio Escondido, ¿no? Un gran pañuelazo programado para el día de hoy 50 minutos, ya pasaron de las 11 seguimos en Radio Radiocracia por Radio Kermés Mano fuerte va barriendo pone leña en el pol.